en silencio va a tomar asiento en esta noche Me hacía esta semana una pregunta y es... ¿Por qué nos cuesta tanto adorar? ¿Por qué nos cuesta tanto poder disfrutar del Señor, de su presencia? Y me acordé de un texto. Está en Juan capítulo 12. Y este texto es un texto... Es un texto extraño porque... Permítame le hago una pregunta. ¿Cómo sería su actitud si usted pudiera estar en una reunión donde Jesús estuviera físicamente presente ¿cómo sería esta reunión? ¿cómo cree usted que sería su actuar? ¿cómo cree usted que sería su manera de comportarse su manera de hablar? si Jesús le dijera vamos a cantar ¿cómo cantaría Algunos dirán, no, pastor, eso sería impresionante. Bueno, déjeme decirle que no hay ninguna diferencia a lo que está pasando aquí hoy, porque Él está aquí. Él está presente. Y, y la pregunta que surge es, eh, ¿qué entendemos nosotros por adoración? Porque si quieres cerremos la puerta un momentico, para evitar en el tanto un poquitico el ruido. Eh, despacio, de con cuidado. Aguantemos un momentico el calorcito, pero es que prefiero aguantar el calor y no ese ruido maluquito Solamente le quiero dejar algo sencillo en esta noche. Todos nosotros adoramos, el asunto es que no todos adoramos lo mismo, la palabra adoración significa amar excesivamente a, rendirnos por completo a, eso significa la palabra adorar, no todo el mundo adora lo mismo. Porque quizás aunque creemos adorar a Dios Nuestra adoración verdadera no es para Dios Yo le preguntaría a usted en esta noche ¿A quién adora usted de verdad? Porque A mí me impresiona Juan capítulo 12 Porque Jesús está reunido en una casa Y Aproximadamente con 15 personas, aproximadamente. Entre 14 a 15 personas. Está a menos de una semana de ser crucificado. Y quizás lo único que espera el Señor es poder pasar un buen momento con la gente más cercana de Él pero de 14 personas solamente uno o una lo adoró de verdad. Y y yo me pregunto de los anteriores 40, 30 minutos cuántos de verdad habrán adorado al Señor en esta noche. Quizás todos cantaron. Pero la pregunta, ¿cuántos de verdad adoraron? Porque se encuentra Jesús en Juan, hemos venido trabajando sobre Juan, y Juan es el único que narra eh, historias diferentes a todos los demás. ¿Por qué? Porque la, la cristología de Juan es una cristología que surge... Al final de los evangelios, ya todos los apóstoles han muerto, ya todas las cartas del Nuevo Testamento se han escrito y el único vivo es Él. Y Él necesita transmitir algo real, algo diferente, algo que verdaderamente pueda despertar en el pueblo que escucha lo que está leyendo. Y Juan hace una narración, continuando la historia de Lázaro, nosotros el fin de semana pasada, Predicamos sobre Lázaro Y la resurrección Escúchelo El milagro Va precedido de adoración o con esto El milagro va precedido de adoración Porque como que esta pareciera Que fuera la connotación Natural del reino de Cristo Alguien que ha experimentado El poder de Dios Inminentemente lo tiene que Adorar Dos cosas O usted no ha experimentado el poder de Dios O usted no ha visto el milagro de Dios en su vida O aunque lo ha visto Algo está pasando Y Jesús llegó a casa de Lázaro Porque después de tremendo milagro lo invitaron a comer Porque la, la sazón de Marta era impresionante Yo no sé Marta que se preparaba, si un sancocho si una frijolada. Yo no sé Marta que hacía, pero al Señor le fascinaba la culinaria de Marta. Y aquel día llegó, pero Jesús, usted sabe que Jesús no andaba solo. Y dice que se sentó en la mesa, él con sus 12 comensales. Se sentó en la mesa y en la mesa estaba sentado Lázaro. Marta servía y María andaba revoloteando por toda la casa Escarbando por allá en un cajón Cuando de pronto María Sale con un frasco Es un frasco impresionante Y María quiebra el frasco Y derrama el perfume del frasco sobre los pies de Jesús Con sus cabellos Le limpia los pies a Cristo Y dice la Biblia que toda la casa se llenó del aroma Fue impresionante lo que sucedió Porque eh, Judas que estaba ahí sentado Se queda pensando y dice Ay Señor mío Esa platica nos hubiera servido tanto Para ayudar a los hambrientos Usted sabe que, que Judas no estaba pensando en eso Y Jesús le dijo, Lázaro, déjala, porque para el día de mi sepultura ha hecho esto. Y la pregunta que surge, ¿cómo se adora a Cristo? Porque sin duda alguna este es un escenario donde definitivamente debe haber adoración. Es un escenario donde hay comunión, donde está Cristo, donde hay la manifestación milagrosa del Señor, donde hay una atmósfera, hay una, un perfume de adoración. Pero escúchelo, pero no todos adoran. Y aquí surgen preguntas y es, ¿por qué a algunos les cuesta adorar? ¿Por qué otros no se pueden conectar en adoración? ¿Por ¿Pero por qué otros tienen tan claro el concepto de adorar? Y han aprendido y han entendido lo que significa adorar. Permítanme esta noche, de una manera muy sencilla, plantearles esto. ¿Por qué nos cuesta adorar? Y cada personaje nos va a, nos va a dar una razón. En el primer personaje en el que yo me encuentro es Lázaro. Versículo 2. Le digo el 1. Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que estaba muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena, Marta servía y Lázaro, era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio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 por lo que Dios ha hecho en sus vidas que se les olvida bendecir y adorar al Dios que hace los milagros. Porque hay gente que se enreda en la bendición. Hay personas que se embelezan, que que sufren cuando no cuando no tienen algo, escúchelo que lloran por el milagro, que pelean por el milagro, pero cuando el milagro llega, se embelezan tanto en el milagro que olvidan al hacedor de milagros y se enamoran del milagro. Lázaro se miraba al espejo y decía, no lo puedo creer. Él decía, tan flaco que quedé, pero como estoy de lindo, resucití. Y Lázaro planeaba y decía, ahora sí me voy a dedicar al gimnasio, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro. Pero escúchelo, pero Lázaro está sentado a los pies del maestro, escúchelo. Y no hay una sola expresión, ni siquiera de gratitud, no aparece en la Biblia. Quizás si le dio las gracias, no sé. Pero hay gente que ni siquiera al Señor le dan las gracias por lo que han hecho. Y si no hubo gratitud, menos aparece en la vida de Lázaro que adoración. Porque son aquellas personas que creen que son merecedores de milagros. Porque son aquellas personas que piensan que el Señor lo tiene que hacer, simplemente porque lo tiene que hacer. Y muchos de nosotros nos hemos embelezado tanto en la bendición, que nos olvidamos de adorar al que nos ha dado todo. ¿Sabes qué pasó? Te enamoraste del milagro. Te enamoraste del milagro y te olvidaste del Dios de los milagros. Esto le pasó a Lázaro. Pero Marta. El versículo 2 dice, "Y Marta le hizo una cena y Marta ¿qué hacía?" Versículo 2, ¿qué dice? "Y Marta qué?" Marta era de aquella que no podía adorar ¿sabe por qué? porque Marta nunca tenía tiempo para adorar niños estaba tan ocupada porque Marta se levantaba desde las 4 de la mañana Marta se arreglaba casa y ustedes las mujeres saben que no hay nada más desagradecido que la casa y Marta le llegaba a las 11 de la noche y seguía arreglando casa Y toda la vida de Marta era una vida ocupada en sus quehaceres, era una vida ocupada en sus planes, en sus proyectos, en sus ocupaciones. La semana pasada yo les decía que nosotros tenemos aproximadamente 162 o 142 horas a la semana. Por semana creo que son 162 horas las que tenemos que Y hay personas que de esas 162 horas no le pueden sacar al Señor dos horas una vez por semana para venir a adorarlo como iglesia. <ríe> Escúchalo. Dios te da la vida. Pero te ocupas tanto en la vida que ya no tienes tiempo para adorar al que te da la vida. ¿Saben por qué? Porque andamos tan... ¿Tan qué? Ocupado. Pastor, me llegó visita. Pastor, se me enfermó el perrito. Pastor, el gatito se me extravió. Pastor, mi suegra llegó. Pastor, llovió tanto. Pastor, hizo un calor tan impresionante. Pastor, tuve que trabajar. Pastor, me quedé sin trabajo. Pastor, no tengo plata. Pastor, tengo mucha plata. no sé qué. O sea, Estamos tan ocupados en todo. Que nuestra vida se llenó de ocupaciones y por andar tan ocupados, escúchelo, ignoramos y olvidamos que el Señor está sentado en la mesa esperando a que tú vayas un momentico a encontrarte con Él. Y el Señor le pregunta, oiga Lázaro y Marta, Señor usted la conoce, ella nunca tiene tiempo para usted. Yo le hago una pregunta. Qué tanto tiempo tienes para el Señor. Y se va a dar cuenta que muchos de nosotros al Señor solamente le damos las obras. Se va a dar cuenta que nuestro tiempo para el Señor no es un tiempo de calidad. Se va a dar cuenta que nuestro tiempo para Él es un tiempo, hermano mío, eh, a pesar de cómo están las cosas, yo trato de sacar ese tiempo. Y algunos llegan a la iglesia y yo entiendo, escúchelo, yo entiendo a muchos de ustedes que llegan cansados. Y algunos aquí cabecean, bostezan, se duermen, pero cuando llegan a la casa, a las 12 de la noche se acuestan. Porque pareciera que el sueño le da en el culto. Cuando están delante del Señor. Y ahí aparece Lázaro. El que está tan bendecido que no puede adorar. Aparece Marta, hermano mío. La que está tan ocupada que no tiene tiempo para adorar. Pero están los discípulos. ¿Saben quiénes son los discípulos? Son los que están tan maduros. Los que son tan expertos. Los que son tan doctores que ya no necesitan adorar porque a Jesús lo tratan de tú a tú son aquellos que son tan maduros que no tienen tiempo para rendirle su vida al Rey es impresionante que la vida de los apóstoles no fue una vida de adoración y de postración mientras estuvo Jesús después sí pero antes no ¿Sabe por qué? Porque a veces nos creemos que tenemos tanta experiencia. A veces creemos que tenemos tanta antigüedad en el Evangelio. Que esto no es para mí. Esto esto le, le corresponde a otro. Esto le toca a otro. No es conmigo. Y el Señor está a días de ser crucificado. Y a quien resucita lo ignora. Sus discípulos más preocupados de la comida... Y Marta, ocupada. ¿Y Judas? Judas era el que podía salvar la patria. ¿Sabe usted cuál era la preocupación de Judas? ¿Cuál, cuál, cuál? Lo único que a Judas le preocupaba era el dinero. Escuchen. Y la única razón por la cual estaba cerca de Jesús... Era porque Jesús le proveía dinero. Porque hay personas que el único interés que tienen en Jesús es que los bendiga. Porque la única preocupación de muchas personas, no de ustedes, de otros, es solamente respuestas financieras. Y Judas no pudo adorar, ¿sabe por qué? Porque el amor de Judas era... El dinero Porque la prioridad de Judas era el dinero Porque lo que más amaba a Judas era el dinero Teniendo al rey de la vida Teniendo al creador de todo Pero no pudo adorar porque esto no le permitió Ahora, ¿sabía usted que Solamente una persona adoró y fue María? Porque fue impresionante lo que Jesús le dijo a la samaritana Jesús le dijo Aunque usted no lo crea lo único que papá está buscando es que adoradores. ¿Sabe por qué? Porque los adoradores son pocos. Mucha gente canta. Mucha gente viene a la iglesia, pero pocos verdaderamente lo adoran. Usted me dirá, Pastor, ¿y qué es adorar? Pastor, si yo canto las canciones y cuando usted dice gritemos, gritamos. Cuando usted dice que levantemos las manos, las levantamos, Pastor. ¡Ya adoré! ¿Sabía usted que la adoración no tiene nada que ver con la música? ¿Sabía usted que la adoración no tiene nada que ver con instrumentos? En aquella reunión no había ni siquiera un iPad sonando. No estaba la música de Brunel al fondo. No había, no estaba Juanito con el piano, no, no había nada de esto. Pero escúchelo, pero fue la reunión y la expresión de una mujer la más grande manifestación de adoración que pudiese haber. Porque el versículo 3 dice que ella se fue corriendo a su habitación. Y encontró en su habitación algo que tenía guardado. Era un perfume de nardo puro. Y la Biblia dice que era un perfume de mucho precio. El nardo era un perfume que se guardaba. Y se, se colocaba en un recipiente de barro. Que no se podía guardar, no se podía almacenar. Sino una vez roto el recipiente tenía que vertirse y gastarse todo. Y María, escúchelo. La cultura decía que este perfume era el perfume que usaban las doncellas, el cual había sido comprado con mucho esfuerzo y lo habían guardado exclusivamente para la noche de bodas, para la noche en que se encontraban con su amado, porque en aquella época se llegaba a virgen el matrimonio. Díganme. Díganme. Dice, es un amén como triste, ¿cierto? Pero... Era parte, era, era una cultura. Y aquella muchacha toma el perfume y lo, lo quiebra ante los ojos de todo mundo. Unos lo vieron con avaricia, otros lo vieron con extrañeza. M M Lázaro habrá dicho, ¿y esta qué es lo que está haciendo? Y ahora toca volver a comprar el perfume. Eh, y ella vierte el perfume a los pies del Señor y empieza a llorar y limpia con sus cabellos los pies del Maestro y, y, y Lázaro le dice Señor con esta platica hubiéramos hecho otra cosa y Jesús le dijo déjala porque para el día de mi sepultura ella ha guardado esto déjala sabe usted que Jesús se llevó a la muerte el recuerdo de la adoración ahora Qué representa esta mujer en su actitud de adoración para con nosotros, los adoradores de este tiempo. Y a mí me impresiona y poder entender esto. Fueron los principios de Ma de María. Primer principio. María hizo de Cristo, oigan niños, María hizo de Cristo el gran amor de su vida. <risa> El nardo puro se había almacén había esperado y se había conservado para el día que llegara el amado yo no sé cuántos habrán pasado por la por por la lista por lamento por el corazón de maría pero cuando se encontró a jesús dijo a nadie debo amar más que a este hombre y mi mejor regalo es para él Porque la verdadera adoración es entender que el gran amor de nuestra vida se llama Cristo. Y yo se los digo a ustedes, solo adora el que verdaderamente ama. El que no está enamorado del Señor. El que no se ha encontrado con el Señor. El que no ha conocido al Señor. Difícilmente lo podrá adorar. Por eso hay una búsqueda del Padre. Una búsqueda de encontrar alguien que lo ame y alguien que lo adore. ¿Por qué? Porque esto representa, hermano mío, la vida del creyente. Todo se sintetiza en la búsqueda de adoradores. Y Marta entiende que no hay un mejor amor a quien amar ni a quien adorar que a Cristo. Pero lo segundo que Marta entiende Es que esto, esto me parece espectacular Y es que la adoración Entrega Lo mejor a Cristo Ojo con esto El que adora El que vive una vida de adoración El que está enamorado De Cristo Lo que entrega para él es que Es que Lo mejor Lo mejor Lo mejor en todo y yo, yo incluso y perdón me, me vuelvo fanático pero yo incluso creo que nosotros adoramos a Dios con nuestra manera de vestir yo creo yo creo que adoramos a Dios con nuestra manera de vivir yo creo que adoramos a Dios con la forma en que nosotros nos entregamos y entregamos a Él lo que somos escúchelo usted adora a Dios con su manera de ofrendar Porque esta mujer, escúchelo, dio lo que más le costaba. Y no, le, no, y no voy a pedir ofrenda para esto para que no van a decir, pues, pastor, no, no, no estoy pensando en ofrenda. Porque adorar es mucho más que dar una ofrenda, pero adorar es una ofrenda de vida. Adorar tiene que ver con esfuerzo, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con entrega, tiene que ver con amor, tiene que ver con renunciar a todo por Él, con renunciar a lo que quiero, por renunciar a lo que anhelo, solamente por encontrarme con Él. Y esta es la adoración que marca la diferencia entre una persona u otra. Porque hay algunos que solamente adoran dependiendo de qué reciben. ¿Qué me das y te adoro? que me entregas y te busco no no Ma María no esperó respuesta María no esperó nada incluso hermano mío el texto no me dice que haya habido retribución alguna hacia María Jesús no dijo Lázaro saque unas monedas y devuélvale el dinero no no no pasó porque el que adora no espera retribución el que adora simplemente da todo lo mejor para el Señor Da su mejor tiempo, su mejor esfuerzo. Eh, le entrega al Señor su, su, su capacidad, le entrega al Señor lo mejor. Escúchelo, el Señor no quiere sus obras. El Señor no quiere sus limosnas. El Señor no quiere, hermano mío, su, su, su fastidio. El Señor quiere lo mejor de usted. Porque yo creo que el Señor está buscando una generación de adoradores diferentes. Lo tercero que yo encuentro en María, ¿saben? Es que María entendió que cualquier lugar y cualquier momento es bueno para adorar. Me parece espectacular. Porque la adoración no se limita a un lugar. La cultura judía enseñaba que solamente se adoraba en el templo. Si quiere Javi, abre la puerta por favor abramos la puerta ya si ya pasó el ruido abramos la puerta por causa del calor escuché la cultura judía adoraba exclusivamente en el templo pero aquel día una mujer en un lugar distinto de una manera distinta y a una persona distinta ofrece adoración Hijos lindos, escuchen lo que les voy a decir. No se adora al Señor en el templo. No se adora al Señor en este lugar. Se adora al Señor en la vida. Donde quiera que yo esté, adoro al Señor. Y Mar y María lo entendió. No. María entendió que esto no era un asunto de lugar, que esto no era un asunto de circunstancias. Escúchelo. El verdadero adorador entrega adoración completa al Señor en cualquier lugar de su vida y en cualquier lugar donde se encuentre. Se adora a Dios en el trabajo, en la empresa, en el colegio, en la universidad. Allí se adora a Dios. No somos cristianos solamente cuando estamos aquí. Escúchelo. El verdadero adorador adora y es cristiano cuando nadie lo ve. Ahí ahí se construye la verdadera adoración lo cuarto cuantos no sé ni que ven ni qué voy lo cuarto que, que, que, que Maríaría entiendes es esto que la verdadera adoración vence la opinión de los demás a mí no me importa lo que los demás digan. A María no le interesó lo que pensara Lázaro, no le interesó lo que pensara Judas, no le importó lo que, lo que la gente, los que estaban ocupados dijeran, escúchelo, no se preocupe por los teólogos, porque hay muchos teólogos que te van a escuchar adorar y van a decir, no, así no se adora. Porque el religioso te va a criticar, porque el avaro te va a decir, Ya le va a llevar el diezmito al pastor. ¿Por qué? Porque la gente te va a cuestionar en tu forma de adorar. Pero escúchalo. El verdadero adorador no le importa la opinión de la gente. El verdadero adorador adora. Aunque el que está al lado esté bostezando. Aunque el que esté al lado se esté durmiendo. Aunque el que esté al lado esté metiendo la mano en la bolsa para robar. escúchelo Él, independientemente a la condición del que está al lado suyo, Él está adorando. Amén. Y a mí esto me parece espectacular. Porque es entender, hermano mío, que el verdadero adorador está por encima de las circunstancias, por encima del tiempo, por encima de las presiones, por encima de todo. El, el que ama al Señor se entrega por completo y se entrega en totalidad a Él. ¿Y saben qué es lo más impresionante? ¿Qué? Que el adorador entiende el valor de la muerte y de la obra de Cristo. escúchenlo Jesús dijo, déjenla. Porque ella ha dejado esto para el día de mi sepultura. Niños lindos. Solamente el que entiende el valor de la obra de Cristo. Se convertirá en un verdadero adorador. El que entiende lo que fue la muerte. Lo que fue la resurrección. Y lo que fue la glorificación de Cristo. Lo único que puede hacer ante este Cristo no es otra cosa, sino adorar Y termina la escena. Todo el mundo se va para su casa y Jesús se prepara para morir. Pero Jesús parte sabiendo que uno por lo menos lo adoró. Le hago una pregunta. Si usted hubiera estado en esa cena aquella noche, ¿en quién estaría representada? Si usted hubiera sido uno de las 14, 15 personas que estaban en aquel salón, ¿cuál de ellos sería? ¿Serías el la Marta que por tus tus ocupaciones no tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para leer la Biblia. Que permaneces tan cansado que cuando intentas terminas dormido. Es porque tu vida de ocupación no te permite adorar. O serás Lázaro, el que se enamoró del milagro y se olvidó del hacedor de milagros. O serás el discípulo, el teólogo. El que razona la adoración, el que razona la oración, el que dice esto ya no es para mí, yo ya pasé por aquí, yo ya soy muy experto, yo ya estoy en otro nivel. <risas> o eres como Judas, que la única razón por la cual está cerca de Cristo es porque te conviene. Pero el verdadero adorador está por encima de esto. ¿En cuál estás? Y yo creo con todo mi corazón que en esta noche el Señor nos está llamando como iglesia para convertirnos en verdaderos adoradores. Adoradores que se entreguen, que entreguen lo mejor de sus vidas a Él. Adoradores que lo amen, que sepan que que el gran amor de su vida es Él. Adoradores que entiendan que cualquier lugar es idóneo para adorar. Adoradores que entiendan, hermano mío, que podemos vencer y estar por encima de la opinión de los demás. No me interesa lo que la gente piense de mí. La única opinión que me importa es la opinión de mi Rey. Y a Él adoro. Y a Él bendigo. Y si hay una carga que tenemos como congregación, si hay un ADN que Dios ha puesto en esta casa, es convertir a cada uno de nosotros en una persona apasionada por Cristo y por su presencia. Enamora. Que la adoración fluya de tu vida. Que la adoración sea parte de tu vida. ¿Saben ¿Por qué? Porque yo entendí algo, que solo el que ama adora, pero escúchelo, pero solo el que adora trasciende, escúchelo, solo el que adora trasciende, trasciende a otros niveles, trasciende a otras profundidades, solo el que adora alcanza cosas diferentes, yo te pregunto y Y me gustaría terminar con esto, esto no fue un sermón, yo pienso que esto es más una invitación, una invitación que busca hacerte una sencilla pregunta y es, ¿dónde estás?, ¿en qué parte de la mesa estás ubicado?, ¿Con quién te identificas y en dónde te encuentras en esta noche frente a tu adoración? ¿Por qué viniste a este lugar? Y creo que esa respuesta hoy tienes que aprender a, a darle la mejor claridad. Y que puedas salir de este lugar diciendo en esta noche, la única razón de mi vida es adorar a Cristo. Porque solo en Él encuentras las respuestas de tu vida quisiera invitarlo a que se tomara un minutico en esta noche con sus ojitos cerrados tómese un minutico Y permíteme preguntarle por un momento ¿Quién es el amor de su vida? ¿Quién es? ¿Por quién llora? ¿Por quién sufre? ¿Por quién suspira? en quien inviertes tu tiempo, en quien inviertes tus recursos. Y creo que en esta noche tú deberías decirle al Señor que necesitas que él sea el gran amor de tu vida. Tómate un momentico y dile Señor, hay mucha gente que amo, pero a nadie amo más que a ti. Dígale al Señor en esta noche, hoy determino entregarte lo mejor de mí. Mi mejor tiempo, mi mejor esfuerzo Hoy decido entregar, Señor amado, mi mejor actitud, mi mejor adoración Hoy determino, Señor, que nada ni nadie es más importante que tú Perdóname, Señor, si te he dado obras en mi vida Perdóname, Señor, si no he sido, si no he tenido la mejor actitud frente a la adoración, frente a ti. Perdóname, Señor, si cuando vengo a la congregación vengo con una actitud displicente. Perdóname, Señor, si en la semana, Dios mío, tú estás en segundo lugar, Padre, perdóname. Perdóname, Rey, si mi vida de adoración depende de lugares o circunstancias. Y quiero, Señor amado, poder vivir una vida de adoración profunda contigo. Quiero adorarte a pesar de las quejas, a pesar de los reclamos. Quiero adorarte, Señor, a pesar de la indiferencia de las personas. Yo te quiero adorar por encima de la opinión de la gente. Yo te quiero adorar. Papá, y quiero pedirte en esta noche que levantes en esta casa una casa de adoración que levantes en esta casa una casa de hombres y mujeres que te amen profundamente y que aprendan a adorarte profundamente. Señor, yo quiero pedirte que tú nos enamores de ti. Señor, enamóranos de ti, que no haya nada, que no haya nadie que sea más importante que tú, papá. Señor, enséñanos a conocerte. Yo creo que hay una tarea que debe debe desarrollar usted en su vida. Y es usted debe luchar, escúchelo, debe luchar por conocer al Señor. Usted debe conocer al Señor. Usted debe encontrarse con el Señor. Porque solamente el que lo conoce lo ama. Cuando tú lo conoces te enamoras. Y solamente lo adora el que lo ama y el que lo conoce. Y creo que hay un anhelo de Dios de poder llevarnos a nosotros a una vida profunda y a una vida mayor en adoración. Papá, yo por esta casa. Para que Cristo sea la razón de nuestra adoración. Y para que aprendamos a adorarlo por encima de todas las cosas. Para que aprendamos a adorarte por encima de todas las circunstancias. Para que aprendamos a amarte a pesar de todo que nosotros aprendamos a amar. El bendito nombre de Cristo. aparte te doy gracias por esta casa. Y quiero pedirte Señor que tú bendigas a esta congregación. Y que hagas milagros hermosos en medio